El Círculo Secreto. 5 horas y 50 minutos eh, para que comence aquí en Montacero la retransmisión de la Lotería de Navidad. Jaime Catizano con Javier Ruiz Taboada Y nosotros hablamos aquí también De los enigmas de la suerte Ya veis que es fascinante Lo que vamos a comentar esta noche En el Círculo Secreto Con Juanjo Sánchez Zorón Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches y buena suerte eh, eh, Para que tengamos suerte Hay posibilidades. Vamos a dar el dato. Bueno, yo estoy aquí, ¿eh? Queridos oyentes, coger boli, lápiz o lo que queráis y una hoja en blanco, una libreta, porque en estos momentos nos van a dar algunas pistas de cómo ganar la lotería. Bueno, eh, ya no estamos a tiempo, para ello que viene. <risa> no, no, no, oye, nunca se sabe, nunca se sabe, todavía se puede comprar, decimos, siguen vendiendo. Ah, ¿eh? ah, ¿sí? ah, pues sí, claro. Gordo, ah, bueno, la gente sigue, se ah, bueno sigue pero claro, en los tiempos de internet, no, no, sí. No, no, no, en, en, en la Puerta del Sol sí. se puede ah, seguir sí. comprando hasta que salga, claro. Ah, bueno, sí. lo de Doña Manolita ha sí, sido la cosa es tremenda, lo sabéis, que ha tenido que cerrar, porque se ha caído de una cornisa. No me digas. Sí, sí, bueno. sí. <risa> Eso sí que no lo sabía. Sí, sí, acá, por lo visto, según estaban ahí haciendo fila, y eso que lo han puesto muy moderno, con numerito y no sé qué historias, sí. pues no sé qué trozo habrá sido una cosa pequeña, pero por miedo a que alguien se sintiera golpeado, han tenido que cerrar. No sé si ya la habrán abierto, la habrán apuntalado, no sí. sé lo que han hecho. Atención, ojo al dato que vamos a contar. Ojo al dato que es muy importante. De los que han ido a Manolita, ¿tienen más posibilidades de que les toque la lotería que...? No, no tienen, más, pues tienen las mismas posibilidades porque el premio no se lo dan a la Administración de Lotería, se lo dan al décimo. Sí, Entonces, sí, claro, claro vete, vete. pero, pero el, el, la probabilidad es de son cien mil bolas y que además son absolutamente iguales y eso es muy importante porque, claro, aquí hemos hablado en alguna ocasión de la familia esta de los Pelayo que iba por los casinos ¿Ah, sabiendo sí? que Todas las ruletas, o sea que el azar, teóricamente, es azar, está en todas las probabilidades, digamos, igualadas, pero claro, cuando dependemos de dispositivos mecánicos, puede haber algún tipo de defecto de fabricación que hace que ese azar ya no sea tal. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con, con las bolas? Por lo que yo he estado viendo de la lotería, de los bombos de la lotería de Navidad, que todo está calculado al milímetro. Entonces, por ejemplo, una bola que tenga el número 88.888 podría tener eh, más, más pintura, Y entonces lo, que lo hacen cual, es que, más peso que Claro, entonces lo que hacen es que todas las bolas pesen lo mismo, para eso se talla el dibujo sí, con, sí. con láser, y así de esa manera no hay ningún problema. Entonces, la probabilidad que hay es de 0,001% de que te toque. Eso Por es. ejemplo, que equivale a que equivale a... Mmm, tienes más probabilidades dato, ¿eh? de que te caiga un rayo que, que te toque la lotería que te toque a de, la, de la, Y lo, luego ya no sé si te cae el rayo y sobrevive vamos, ya... Vamos a repetir verdad. el dato. Hay las mismas hay, posibilidades o menos de que te toque la lotería de Navidad a que te parta un rayo. Que te parta un rayo, sí. Eso, eso es así. Eso es así. Pero bueno, ya digo, todo está calculado ahí al milímetro. Y, y, luego, también, fiencia, ¿eh? y luego también es curioso porque en este sorteo es eh, el que tiene mayor participación de todo el año y se habla de un 70% de, de participación, y luego hay un, el val del niño, que es el 65%, que siempre dicen ¿no? que hay más probabilidades, por lo menos no que te toquen en, en el del niño, es lo que comenta, ¿no? porque es un tipo de sorteo distinto, claro. No, pero las posibilidades son las mismas. Sí, bueno, lo, se, digamos que es mismo la, que, de números, lo que ocurre más, que es... Más cantidad es... por número, ¿no?, del premio. Claro, que que es lo que ocurre que son sorteos más... Eh pues hay, hay menos participaciones, entonces las personas a quienes eso toca normalmente invierten más dinero, han gastado más dinero en el... En claro, el número, también ¿no? bueno lo de... O no... sea, los premios son no, más altos que, por eso. Y, es que la, y que la lotería de Navidad la encuentras en todas partes. Es que vas, vamos, a un establecimiento. ¿Qué decimos mm, eh, los colegios? ¿Quieres una participación al supermercado? ¿Quieres estar entonces? Claro, llega un momento que dice, Dios mío, no quiero mirar. No quiero mirar ningún número. ¿Cuánto dinero juegas? ¿Cuánto dinero juegas, verano. Juanjo? Pues yo creo que casi nada, muy poco. No, ni, ni, lo sé, ni lo sé, Yo es que no soy ambicioso. Claro, prefiero, claro, no. Tú prefieres que te un rayo. <risa> El, él es solo oso. no solo, así especialmente, ¿eh? o sea, que un poco lo que va siendo un poco de la familia, algo claro. para intercambiar, pero Ahora cosa, le ¿eh? preguntaré tú. ¿Cuánto tú, Bruno? Yo cero <risa> Así no se puede ir. No te va a eh. tocar, eh, lo sabes. Así y no me se, me se toca, puede. ser que sería interesante. Mi, yo estoy seguro. Estoy seguro que me va a tocar lo mismo a los que participen con 100.000 euros. O sea, bueno, pues nada. yo yo yo eh, he cogido uno de las esta uno de Antena 3 y luego los de Onda Cero que cojo siempre, que además regalo un poquito a mis compis. A los, a los colaboradores. Yo estoy contento porque al fin y al cabo nos toca a todos. Como luego esto lo va para Hacienda una buena parte, ¿sabes? Pues Hacienda sí, somos sí. todos, pues es claro, la claro. que nos queda siempre. <risa> bueno, vamos a contar historias, historias fascinantes. Como la historia de este hombre nos situamos en el año 1949. Un hombre que tiene un sueño, un sueño premonitorio. Pues un hombre, esto lo publicó el ABC en el año 1949, se presentó el día 21 de diciembre, es decir, justo la víspera del, del sorteo de Navidad, se presenta en la Asociación Benéfica del Cuerpo de Correos de Madrid... Y allí pide eh, comprar algún décimo, además con mucha insistencia, un décimo que fuera del número 55.666. Al parecer tiene una corazonada, había soñado con este número, insistió, insistió, pero resulta que él fue allí, porque efectivamente ese número estaba asignado a esta asociación benéfica, pero es que la asociación benéfica había distribuido ya el número fuera de, de Madrid, a, otra, a Toro, a Benavente, a Lagón y a Dos Caminos. Y entonces, cuando llega, no encuentra la participación. ¿Qué es lo que pasa? Pasó el día siguiente, día 22 de diciembre, que tocó, que tocó el gordo uh -huh. de Navidad y entonces por eso salió publicado el día 23 en el, en el ABC. Así que bueno, parece que se cumplió la corazonada, pero no le sirvió de, no le sirvió de le, nada. Le darían pampurrio al pobre pues hombre. Sí, pues Fíjate, sí, claro. con esta historia me ha acordado de otra que en su momento, porque se produjo en el entorno de un grupo relacionado con el fenómeno OVNI en el país vasco, Una historia que era verdaderamente llamativa. Alguien soñó con un número de lotería en Navidad. Alguien soñó y mucha gente compró ese número dentro de ese grupo. Llegó el sorteo y no tocó. Pues vaya soñado premonitorio. ¿Qué? Pero ese número con el que habían soñado tocó el año siguiente. Hoy va. No había año... cogido. Y una de las personas que sí que había comprado ese número lo había eh, bueno pues se le había quedado para todo, para todos los años pero bueno. y le tocó el gordo de navidad una pues persona que participaba en ese, en ese grupo pero, y que participó en ese sueño pero pues no es repartió, no pues él no sabía que bueno no sé sí, si sí repartió o no no lo sé hombre es interesante lo único que este tipo de, de historias que comentamos claro aquí funciona lo que tantas veces habla pero Manuel. sueños permonitorios ¿eh? habla, habla siempre Manuel del sesgo del superviviente nos enteramos de los casos que se aciertan pero habría que coger todo el volumen de, de corazonadas que tiene la gente para ver si ese volumen total está dentro o fuera del azar tú, claro. pero tú imagínate que esta noche por lo que sea cualquiera de nuestros oyentes nosotros mismos soñamos con un número que no tenemos y mañana toca o sea es que te da ganas de decir No puedo, <risa> me muero. Bueno, pero que los oyentes participen, eh, a ver si alguno tiene premonición. ¿qué número va a tocar? Almohadilla y Rosaventos, ¿qué número va a tocar? Que cada uno diga un número. Del 1 a 100.000, cualquiera vale. Y mañana por la noche lo miramos. Ahí, ahí, a, a ver si hoy ha habido alguno que ha acertado, pero que lo pongan ahora, no vale o, ya... A ver, evidentemente <risa> a posteriori no, <risa> sí, así también acerto yo. <risa> ha, habido, ha habido algún algún año que ha tocado, creo que lo tenía por aquí, que el, el, lo que ha sido el gordo más madrugador, creo que fue a los 13 minutos de comenzar el sorteo. Eso ha sido a los 13 más... minutos. Sí, sí, sí, que fue no hace demasiado tiempo. No se sé si lo tengo por aquí, pero en el 2000... Y algo, o sea que esa ha sido la vez, que va. y luego ha habido uno más remolón, que fue ya también cuando quedaban unos poquitos minutos de que terminara el sorteo, ya lo, los últimos, las últimas bolas y eso que no sabía ninguno de ellos, ¿cómo Los eh, textos medievales eh, también pueden profetizar eso. Claro, yo creo que, que bueno, aquí desde La Rosa de los Vientos un programa que tiene vocación de servicio público. Ay, debemos ay, dar bien. un poco algún tipo de ritual para que la gente pueda, pueda ganar la lotería. Entonces, bueno, existió durante muchísimo tiempo, desde la Edad Media y bueno, hasta el siglo XX, todavía se pueden ir encontrando estos libros, lo que se denominaban los grimorios, que son recetarios mágicos, de magia muy popular, donde... Eh, venían mmm, una serie de, de ritos, de prácticas que uno podía hacer, algunas muy sofisticadas, otras que eran mucho más sencillas, y que valían para todo, desde para eh, el amor, para librarte de accidentes, para conseguir fortuna, trabajo, dinero, y también, por supuesto, eh, ganar la lotería. Es bastante curioso porque muchos de estos textos Eh, cuando aparecen descritos, de y por los propios autores, que casi siempre suelen ser seudónimos, dicen que son textos escritos durante la Edad Media, cuando todavía no había lotería. Pero bueno, mm. con todo con eso aparecen re recetas. Me queda muy bien, Está queda muy bien. muy bien. Entonces, bueno, hay unos algunos de los más conocidos son las clavículas de Salomón, otros son, por ejemplo, el libro del Papa Honorio, que era un papa también que fue considerado hereje, eh, y uno de los que más éxito tuvo es el libro de San Cipriano, el ah, sí, sí, sí. Este es un clásico, porque además se divulgó mucho en Italia, se divulgó mucho aquí en la península ibérica. Había también tesoros o relaciones con el Ciprianillo. Justo, la parte es por eso era muy muy importante porque el libro sancipriano frente a los otros que, que estamos comentando, en los otros suelen aparecer rituales más complicados, tienes que hacer un círculo en el suelo, tienes que coger unos ingredientes muy extraños, e incluso a veces vienen rezos en latín, y en cambio el libro de San Cipriano eran casi siempre oraciones más o menos sencillas. Eh, muy semejantes a las oraciones que cualquier cristiano podía conocer y luego al final, lo que tú decías Silvia, si no te funcionaba la magia podías optar por buscar tesoros, porque aparecía un listado de tesorillos que estaban ubicados en diferentes puntos de la geografía española había muchos que era como un anexo, que estaban por ejemplo en Galicia y que además te daban supuestas ubicaciones muy concretas pues tantos pasos eh, de tal sitio, de tal topónimo y luego excavar también con determinada profundidad y accedías al tesorillo esos tesoros se supone que se habían, los habían escondido los moros antes de, de irse de la península o los judíos también antes de irse de la península los godos no, los godos no. en principio vamos eh, lo, que, lo que suele ser habitual es esto lo que también es cierto es que del libro de San Cipriano hubo muchísimas versiones por eso era un libro que era un poco puzle, iba creciendo o iba menguando dependiendo de las ediciones iban variando los ritos Y uno de los rezos que aparecía en el libro de San Cipriano, que era muy sencillo, era hacer una oración que venía en latín, la tenías que escribir en pergamino virgen, y lo que hacías era mmm, guardarla debajo de la almohada y dormías, te echabas a dormir. Y entonces se supone que un espíritu, el espíritu de la hora de, de ese momento, de la noche, se, o un espíritu que tuviera que ver con tu horóscopo, se te iba a aparecer y te iba a decir en qué momento tenías que comprar el décimo o en otras versiones, Cuál era, cuál era el número por que, bueno, el que tenías que, que comprar, ¿no? Entonces, eso era un poco el procedimiento. Otros Grimorios te tenían que. te pedían, ya ves un poco aquí el Día de la Bestia, tenías que invocar a un diablo. Invocabas a un demonio, ese demonio, te. tú hacías un ritual para que te protegiera, y al demonio que era el que se encargaba de, de favorecerte en el juego, era Astaroth. Entonces, tenías que hacer ahí todo un ritual mucho más complicado. Pero yo he traído aquí un ritual mucho más accesible, también he traído de un Grimorio, que... Yo creo que, bueno, vais a ver que es muy sencillo. Verás. Se llama, para tener fortuna en toda clase de juego. Encima, además, para que no solamente, no lo, lo juguéis todo a la lotería, sino que si queréis la ruleta, lo que queráis. Empieza así. Tomad una anguila muerta por falta de agua. <risa> y la hiel de un toro muerto por los perros. Toma ya. Colocad la hiel en la piel de la anguila con un adarme, con una pizca, vamos, de sangre de buitre. Atad los dos cabos de dicha piel con un pedazo de soga de ahorcado. Hacedlo secar todo en un horno calentado con el hecho cogido en la víspera de San Juan después formaréis con esto un brazalete en el cual escribiréis con vuestra propia sangre sirviéndose para ello de una pluma de cuervo las siguientes letras una H, una V, una T y una Y y colocando este brazalete alrededor de vuestro brazo izquierdo haréis fortuna en todos los juegos no sé si os va a dar tiempo a atención que la gente haga esto porque les va a tocar la lotería vamos a repetirlo pero este Grimorio Medieval dice creo... lo siguiente lo que hay que hacer para que tengamos suerte yo lo único que tengo aquí es un horno de todo lo que viene aquí no tengo pero eso ¿tienes toma... hogar arcado, o yo el de toro? <risa> no. hombre por favor <risa> está un poco cualquiera la cena pero es eso tomad una anguila muerta por falta de agua encima está la pobre asfixiada una anguila muerta por falta de agua la hiel de un toro muerto por los perros, colocad la diela. Por los perros. Por los perros. Colocad la hiel en la piel de la anguila con una, con una pizca de sangre de buitre, atad los dos cabos de dicha piel con un pedazo de soga de horcado hacedlo segar, secar todo en un horno, calentado con el lecho, cogido en la víspera de San Juan, o sea que un poco tarde. Después formaréis con esto un brazalete en el cual escribiréis con vuestra propia sangre, sirviéndose para ello de una pluma de cuervo las siguientes letras H, V, y colocando este brazalete alrededor de vuestro brazo izquierdo no dice si eres zurdo o diestro brazo izquierdo, haréis fortuna en todos los juegos Pero yo creo que vamos que, que eso es eh, fácilmente difícil. fácilmente y esto está además garantizado por eso, por un libro que se escribió todos los libros, saluden como digo, más o menos a la Edad Media realmente se sabe que son bastante posteriores en el tiempo y además han ido cambiando a, a lo largo del tiempo esto seguro que no se lo espera nadie vamos a hablar de ¿Qué tenemos que hacer para ganar la lotería de Navidad según la física cuántica? Hasta en esto se ha metido la <ríe> física cuántica. Pues es, para los que desconfíen de la magia y de estas recetas tan maravillosas... Tan fáciles también, y cómodas. Tan cómodas, pues tenemos una opción. Bueno, aquí nosotros hemos hablado, sobre todo Miguel Pedrero, ¿no? que es un, un fan de, de la e física erudito. cuántica... Pues hay una, una de las teorías, porque ahora también, claro, la física cuántica está haciendo sobre todo la mejor metafísica. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de los universos paralelos. Y la noción que hay, muy discutida, pero también muy especulativa, de qué es esto de los universos paralelos o de los multiversos, es que nosotros, en la medida en que vamos haciendo, tomando decisiones en la vida, el universo como que se va desdoblando. Entonces se van multiplicando nuestros yoes. Eh, hay diferentes Juanjos en diferentes universos en la medida en que yo voy tomando decisiones pues, eh, me, tengo ante mí encrucijadas, en un universo habré dicho que sí a algo y en otro universo habré dicho que eso, que, que no, y entonces se habrá Eh, como digo, de, desdoblado el universo claro, esto físicamente es muy complicado porque ¿de dónde saca el universo tanta energía para poderse desdoblar? pero bueno, la teoría está ahí y hubo un astrofísico, un astrofísico de, del MIT que además es un excelente divulgador y que siempre le gusta hacer muchos análisis así un poco de visionarios y él eh, dijo mm, sugirió una especie de experimento mental de cómo poder ganar la lotería ...partiendo de esta teoría tan especulativa... ...de los universos paralelos... ...este astrofísico es Max eh, Tegmark ...y él dijo lo siguiente... ...el día del sorteo... ...lo que tenemos que hacer es... ...estar sedados mientras dura el sorteo... ...es decir, nos colocamos delante de la televisión... ...estamos sedados, estamos inconscientes... ...pero conectados a un aparato... ...que tiene dos inyecciones... ...una de las inyecciones tiene una sustancia inocua... ...y otra tiene una sustancia venenosa... Ostras. ...que nos va a matar directamente... Bien, lo que pasa es que se va haciendo el sorteo y eh, cuando finalice lo que ocurre es que tenemos que mirar y el dispositivo está así preparado tenemos que mirar si nuestro boleto ha sido premiado o no ha sido premiado si el boleto ha sido, eh, no ha sido premiado entonces lo que ocurre es que nos tienen que inocular esa inyección, ese dispositivo automático nos inocula la sustancia venenosa y tenemos que morir o sea que encima no nos toca y encima la palmamos bueno si nos toca lo que ocurre es que nos dan la sustancia inocua la sustancia que nos va a despertar y entonces ya disfrutamos del premio ¿cuál es la teoría de este planteamiento? pues que lo que estamos haciendo es que si cada vez que va ocurriendo eh, todo un universo de posibilidades se van multiplicando los universos siempre que haya diferentes números eh, en el azar hay tantos universos como números hay en el bombo lo que estamos haciendo con este dispositivo es eliminar todos los yoes que no han sido premiados todos esos universos Que no, donde el boleto no ha, no ha salido agraciado, desaparecen y solamente nos quedamos con aquel en el que hemos sido premiados. Claro, no hay garantía de que realmente la conciencia de los otros universos se traslade al que, estás, al que ha quedado Ay, mía, superviviente. Pero bueno, ese es un poco el planteamiento teórico. ¿no? Y es lo que, lo que se llama también el suicidio cuántico, que es otro ejercicio mental de lo que se habla sobre el tema de la conciencia, como que la conciencia va saltando por los otros universos, en la medida en que vamos colapsando en cada uno de ellos. ¿Y qué dice la psicología? ¿Estamos eh, preparados para que nos pase eso? Bueno, esto es muy muy interesante porque sí que se han ido haciendo algunos estudios sobre qué es lo que le pasa a la gente cuando le toca el premio gordo. Y se ha descubierto, bueno, hay por ejemplo un estudio del Fondo Nacional para la Educación Financiera que dice, y esto es que un... Cuando se dan cuenta que su número tenía muchísimas participaciones, muchos se tiran del pelo. No, hay, no hay, hay, que hay gente muy feliz cuando le toca, no, no lo sabe gestionar y, y vamos, caen en picado y en depresión. Justo el 70% de los ganadores de la lotería se ha gastado todo el premio en tan solo cinco años. Madre incluso mía. Incluso empiezan a tener deudas. O sea, que ese es realmente el caso. Bueno, y por, por no comentar, fijaros lo que le pasó a Fabra, que acabó en la cárcel. Sí. Fíjate ahí. Bueno, pero no, no es igual, ¿eh? no, y, luego, y, luego, y luego te salen muchos... Me habré, me habré liado. <risa> luego te salen muchos amiguetes falsos que, que se quieren... Oye, oye, mira, mira, te voy a contar lo mío. Claro, es que hay, hay muchas historias muchas historias que hablan de la, de la maldición de los, de los agraciados, de la maldición de la lotería, ¿no? Por ejemplo, os cuento, os he traído aquí alguna de estas biografías que son las más conocidas. ¿no? Eh, un estadounidense que es William Post ganó 16 millones de dólares en 1988 jugando a una lotería en Pensilvania bueno pues lo que ocurrió es que al poco tiempo detuvieron a su hermano porque había contratado a un sicario para intentar asesinarle y que se quedara con, con el dinero heredara el dinero madre mía luego también eh, su expareja le denunció porque también quería una parte de, de, de lo, del premio, de la pasta de la pasta eh, lo que ocurrió también lo que tú decías Silvia hubo un montón de familiares que le empezaron a animar a que invirtiera en determinados proyectos y esos negocios Acabaron también fracasando todos ellos Total, que al cabo de muy poquito tiempo De esos 16 millones de dólares que le habían tocado Pasó a deber un millón de dólares Se declaró en bancarrota Y al final murió en 2006 Y estuvo viviendo esos últimos años de ayudas del Estado ¡Jolines! O sea que ese fue un poco lo que comentaba No sabía gestionarlo Y bueno, pues fue lo que lo que le pasó Otro otro caso también muy conocido Es eh, Billy Bob Harrell de 1997, que ganó el, uno de los mayores premios que, que había, que eran 31 millones de dólares, en la Lotería de Texas. 31 millones de 31 dólares. 31 millones de dólares. Un, hay que hacerse una idea, ¿eh? Es una barbaridad. Y además de venir muy ¿eh? porque... Estamos hablando de 6.000 millones de pesos, no, no, 60.000. Eh, eh, en, en euros son 26 millones eh, y medio sí, sí, claro, de, de euros. ¿no? Eh, y entonces, yo, yo, yo es que empiezo a ser viejo y lo sigo midiendo en personas. Te veía casi con los reales. Que sí, me vas a, sí, me lo sí. vas a contar en reales. Pues esta persona resulta que, que ya le vino muy bien porque justo estaba afrontando una situación muy crítica económicamente. Al parecer tenía unas deudas por valor de 1,2 millones. O sea que en ese oh. sentido le vino fabulosamente y le pero sobraba. ¿eh? Una deuda de 1,2 millones. ¿eh? ¿Quién demonios este una deuda de eso ¿no? Pues no sé en qué se habría metido, qué negocios tendría pero estaba muy mal y claro, le vino el, el premio como te puedes imaginar de, de maravilla bueno, pues se compró varios coches empezó a comprar casas para su familia empezó a desembolsar pues el premio, la millonada que le había tocado y, y también eh, empezó a adoptar una, una postura muy filantrópica porque donó buena parte de su dinero a determinadas organizaciones benéficas ¿Qué ocurrió? Que hubo un montón de personas que también le empezaron a pedir dinero, pero sobre todo desconocidos, para apoyar en diferentes eh, causas, sí. ¿no? para invertir en diferentes causas. Tuvo que cambiar de teléfono en varias ocasiones porque no hacía nada más que, que llamar. Sí, que le machacaban. ¿no? Claro. Él y su esposa se finalmente se separaron y terminó en menos de dos años... Acabó suicidándose. Se quitó ¡Ostras! la vida por toda la presión con 31 millones de dólares. Y otra historia también eh, muy, muy dramática que es Evelyn Adams ganó... A la, fijaros, esta mujer ganó a la lotería una vez en 1985 y le volvió a tocar el año siguiente hasta el punto de que sumó 5,4 millones de dólares. En, en esos casos puede considerarse una bendición... Efectivamente lo es, pero esa bendición se convierte en una maldición. Una maldición porque además acabó desarrollando ludopatía y la última noticia claro. que se tiene de ella es que vive en una caravana. Ostras. Así que eh, esto además es muy interesante porque el año pasado eh, la Universidad Oberta de Cataluña eh, sacó, la UOC, eh, sacó un artículo justo por estas fechas con una serie de recomendaciones para que la gente fuera prudente y supiera cómo administrar si le tocaba toda esta esta forma Claro, porque es que además en cuanto, por ejemplo, lo típico del, del pueblecito donde ha tocado varios, lo primero que hacen es todos los bancarios acercarse, pues eh, lanzarte un poquito, a ver, oye, vente conmigo, te doy esto, te doy lo otro y entonces, y lo típico, ¿no? El coche, el viaje, la casa, no sé qué, empiezan ahí a hacer un sí, poco claro. bola y, y bola todo, de nieve. Claro, y luego, ya digo, se han hecho se han hecho estudios, porque bueno, estos son así casos muy pintorescos, no muy extremos, Pero luego también eh, lo que se han hecho es ver análisis de muchos premiados a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y hay, y hay algunos estudios, no demasiados, pero hay algunos curiosos que se, ha, que se han podido rescatar, ¿no? Uno, por ejemplo, que se hizo en, en Inglaterra, miraba a ver si la gente cambiaba de voto O sea, cambiaba su ideología política después de que era millonaria o no. Anda. Y es interesante ¿Y el porque... El resultado era... El resultado es que el 12% de los premiados que se reconocían ser del Partido Laborista, que eran laboristas, ¿no? digamos más de izquierdas, antes de que les tocaran el premio, premios importantes pasaron a votar y se convirtieron en conservadores en las siguientes elecciones. Claro, votaban a Fabra. Sí, y es más, detectaron, estos investigadores detectaron que fue de London School of Economics, eh, detectaron que además cuanto más grande era el premio, más tendencia al voto conservador o sea, tenían. Así. sí? Parece que hay una relación, no sé por qué. ¿eh? No sé por qué hay una relación que cuanto más dinero tienes, pues más, más, más, más, más, más querés acaparar. Más eres, sí. Luego también analizaron, por ejemplo, si cambiaba el, el bienestar psicológico o no. Y lo que hicieron fue pasar una encuesta también a, a personas que, que participaban en la lotería para que valoraran cuál era su estado de felicidad Eh, antes o después Eso es muy premios. importante. La lotería te hace feliz ganarla, quiero decir. Claro, y entonces esto lo hicieron con personas que habían ganado, 150 individuos que habían ganado entre 1.000 y 100.000 eh, libras y que estaría rondando entre 1.200 euros, vamos, lo que sería, yo creo que la pedrea, ¿no? Más o menos debe entre estar Entre 1.000 y 100.000 libras. Sí, entre va, va. Mil, 1.200... Ahí diferencia un poquito importante, ¿eh? Sí, pero bueno, era un rango de premiados, sí, claro. que tal. Y entonces ellos tenían que estar, eh, marcarse en una escala del 1 al 10 para indicar cuál era su felicidad antes o después. Y es cierto que, que bueno, la media era que todos los que habían ganado superaron y se pusieron como que eran más felices eh, con un 1,4%. Pero luego hicieron estudio, que digan el dinero no da la felicidad si una porra bueno el dinero no da te da cosas ayuda. claro claro las son las que dan la felicidad las cosas que te compras eh, con el dinero claro, son las claro. que dan la sí, da sí. felicidad y luego eh, lo que hicieron es mirar si también el, eh, hicieron otros estudios también parecidos con una encuesta un poco más amplia y demostraron que sí que se confirmaban estos, est estos resultados que aumentaba la salud mental de, de estas personas en principio Así. pero empeoraba su estilo de vida o sea había una cierta dejadez por ejemplo Empezaban a fumar o beber con más asiduidad. ¿Ah? O sea que mentalmente se veían mejores, pero también como que, bueno, se dejaban llevar claro. por otro tipo de... Yo, yo creo que, fíjate, la gente, no lo sé, es una opinión mía, ¿puede gestionar mejor cuando no hay mucha cantidad? cuando no te toca mucha cantidad, que te, lo típico, estoy para tapar unos agujeritos aquí que tengo y tal, a ah, cuando te toca una cantidad desbordante, y entonces ahí es como diciendo pero por, por qué hago, ¿dónde invierto? Y ahí es cuando sí te vienen personas a pedirte ayuda, a pues eh, familiares, amigos, proyectos que de gente que perfectamente, ni, ni desconoces, y yo creo que eso es más difícil, más complicado. En ese artículo que os decía de la, de la U, que además está accesible en, en Internet, lo que comentaban era que, que claro, la mayoría, como que un ochenta y tantos por ciento de la población no tenemos ni idea de, de asuntos financieros. Entonces, claro, cuando te viene una cantidad, una suma económica de estas magnitudes, pues claro, te tienes que poner en manos de quien supuestamente sabe y claro es ahí donde, donde viene uno de los y, grandes y, lo... te los... <risa> y luego y luego están casos también que creo que ahí eh, está todavía en cartelera una película que lo típico que te toca de un décimo o lo que sea cuando estás todavía en pareja y la cosa no está funcionando bien, y resulta que, claro, que te estás a punto de separar, y no quieres compartir el money money pues entonces, claro, ahí se lía, pero, pero bien. Sí, sí. Y luego, bueno, una, una cuestión también interesante, que hay algunos estudios, no demasiados, pero algunos es, por ejemplo, lo que todo el mundo suele decir. A mí si me toca la lotería, pues mando al jefe bastante lejos, dejo el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Esto es verdad o no? Pues hay un estudio de la Universidad de, de Goteburgo, de, de esta universidad sueca, Que, hizo un, eh, que se puso a contactar con 500 personas que habían sido premiadas. Y solamente el 12% de los premiados dejaron el trabajo. El 62%... Aunque oh, tocó muy poquito. Bueno, no, no. Estamos hablando el valor medio de los premios era eh, 200.000 euros. No está mal. Sí. 200.000 euros. Y algunos, y el 10% de esta muestra, de estos 500 casos, el 10% habían ganado más de un millón de euros. Pues el 62%... Eh, siguió trabajando como si nada y ahí eh, sí que hubo algunos, el resto o sea, si estamos hablando de un entorno aún no llega al 70% pues sí que lo que pidió fue reducir la, la jornada laboral o se tomó algún tipo de excedencia pero vamos, en principio la mayoría un alto porcentaje se mantuvo en el, en el puesto de trabajo que estaba realizando Como conclusión, por lo tanto en el círculo secreto lo que decimos es que Juan José Sánchez Oro pero... Mejor que no te toque. No, yo lo que la conclusión es que efectivamente, mejor que para que la gente no lo pase mal, para que los rosaventeros no lo pasen mal, claro, que me lo den ¿para a mí. Qué? Yo me sacrifico <risas> ¿vale? y hago lo que sea con esta maldición, que no tengo ningún reparo ni mala conciencia. Yo, yo creo que toque un poco es bueno. Un detalle más, eh, volvemos a recordar. Eh, las eh, posibilidades eh, son. ¿Más o menos? ¿De cuatro Las posibilidades son más o menos las mismas que, que te parta un rayo, como tú has dicho <risa> Exacto, eso es lo importante ah, pues es que y con lo que nos no se quedamos. puede elegir, no puedes elegir sí. si que te toque el rayo si, Pero que... siempre, siempre, siempre, Bruno tienes que haber comprado, si no, no hay posibilidad ninguna Es que fíjate, tú en tu caso, es que solamente te puede caer el rayo <risa> <risa> Porque no has comprado nada <risa> Bueno, pero me, me, dame un poquito, dame un poquito claro, todo no, lo que, es que tienes que... Es que es lo que hay. Bueno, bueno, te invitamos yo que sea a, a Gambas, que dicen que, que están muy ricas. Así que Sobre la, todo con el cadmio. Esa es la historia. Juajos H. Zorro, Círculo secreto muchas gracias. Muchas gracias mañana. mañana.